fenómeno misterioso que decina al pasado siglo 20 es, sin duda, el mundo de la ufología. Las visitas, los contactos, los visitantes del dormitorio y las abducciones o secuestros de humanos representan un reto a nuestra comprensión. Esta noche especial queremos tratar el tema Y para ello, a modo de homenaje a su persona Nos acompaña un maestro Su nombre, Antonio Rivera Tristemente desaparecido este año que acaba Aunque no nos ha dejado del todo Aquí vuelve esta noche con nosotros Escuchemos en los espacios los ordenadores a ver si podemos sacar al menos alguna adelante ¿cómo te llaman? estamos un momento ¿cómo sale el nombre? yo no he dicho nada siguiente pregunta David ¿dónde has pasado los últimos ocho años? ya te he dicho no lo sé en un módulo de análisis de telón Bebe, ¿con, ¿con qué funcionaba la nave entreviajada? El señor Miquel, tiene la cabeza llena de datos. El señor Miquel. ¿Quién sabe lo que hay en su cabeza? ¿De qué están hablando? ¿Qué distancia de la Tierra hasta el norte? Nunca he oído hablar de Jesús. 560 años, ¿sí? ¿Cuánto tardaste en llegar allí? 2,2 pulsa La teoría de la velocidad de la luz Es, es la única explicación posible ¿Qué significa eso? David, si viajaste a mayor velocidad de la luz Pudiste haber estado fuera cuatro horas Mientras nosotros en la Tierra Hemos entrecedido ocho años ¿Qué significa eso? El tiempo se ralentiza al acercarse a la velocidad de la luz ¿La velocidad de la luz? David trompe la mente. Era un típico caso de amnesia. Alguien que viajó en una nave durante varios años y que al regresar no recuerda absolutamente nada de lo que le hicieron en ese tiempo. son raptos de personas por ovnis solían ocurrir en lugares desiertos sin testigos y sin embargo hace poco ha tenido lugar una abducción al aire libre en la ciudad de Nueva York ante miles de ojos ¡No! de ahora las abducciones van a ser siempre tan evidentes han perdido ya el temor o la timidez esos supuestos reactores de hombres y sobre todo ¿qué pasa dentro de esas naves? ¿por qué se nos están mirando? ¿qué es lo que te pretenden? un tema que les gustaría aclarar con la ayuda de nuestra invitada. of the world. Bien, que sabe, bastante bien. Mucha gente quizás no sabe, los no sabe, años que tú tienes, y ¿cuántos años llevas dedicado al tema de la investigación de los órganos? Para mucha gente eres el padre, no solamente del padre, sino el abuelo de la ufología en este país, pero ¿cuántos años llevas haciéndolo? Mira, empecé a lograr la primera pregunta, que llevo 4 años, 5, la primera manera con que querían ocultarlos. Tengo 72, me ya para 73, y llevo pues como unos 40 años dedicado a investigar el tema. Es la primera persona que en este país comentó hablar de esos temas, ¿no? no, la no, primera es que no, la verdad fue un santanderino llamado Pedrajo que publicó el primer libro además sobre este, este mundo o sea, y que todavía vive afortunadamente porque la primera generación de investigadores prácticamente fue la que ya no la rey Brea, todo esto fue desaparecido que es únicamente tú como un poco el, el portavoz de esta generación y alguien que ha enseñado a un montón de gente, a ver si es Ramón Trabajal, incluso a mí mismo, el tema de los ovnis y de la investigación Sí, claro, con mis libros, yo tengo 20 libros publicados sobre el tema oble que me convierten en un autor más poléfico sobre el tema del mundo, ¿eh? porque yo sin ninguna satisfacción, simplemente es un hecho y luego, hay un libro mío que es fundamental, que es el training o los partidos volantes, que uno se encuentra ni con un candil y que esto se ha formado por una generación o la segunda generación podríamos decir y de lo yo me cuento tengo ese libro lo tengo ahí como si fuera un, una obra de arte Antonio en todo ese tiempo antes de hablar del tema de, las, de los abducidos ¿cuál ha sido el caso de OVNI que más te llamaba a ti la atención? quizás el caso perfecto que contabas en alguno de los libros bueno ese caso perfecto es un titulo que después de he dicho con el que mi Rafael Farriados que es el autor y ya estábamos de acuerdo porque es un caso que tiene bastantes cabos fuertes es todo un sargento y todo <risa> pero Uh, no, no, no es que me ha impresionado más el caso que me ha impresionado más ha sido quizá español, ¿eh? no me acuerdo extranjeros ha sido un caso uh, español uh, que sucedió en, en Medinacel, el caso el famoso caso de los pueblos un cazador más de un año abducido por un hombre a él y su perro ¿qué no puedes contar ¿qué recuerdas? porque yo recuerdo el caso cuando salió en el 80 y tantos creo que fue. sí, fue en el 70 78, 78, sí, el 6 de enero del 78 y ya me sigo muy curioso era que iba de casa y qué le ocurrió cuando se disponía a ir de caza preparaba los avíos de caza preparaba su perro perro mus un ponte ingles, precioso y se proponía ir a Ávila por lo cual tenía que tomar solamente una de las carreteras de Guadalupe y extrañamente tomó la, car la, opuesto, la carretera de, de Barcelona que pasa por Barajas y terminó en Saúdia donde se detuvo el coche y se metió más atrás en un camino de tierra donde se paró y cuando él salió para ver que le ocurrió al coche el perro volvió mirando hacia el camino y el vio también en algún luz en amanecer por ser muy altas que le lanzaban mensajes apacitadores no, no tengas miedo, no te ocurriera nada y se lo llevaron a bordo de una nave gigantesca entonces fue examinado como ocurre en todas las el reconocimiento médico que hicieron coincide mucho con otros casos de abducidos, no quería entrar tan rápido en el tema pero coincide mucho bueno es que creo que a mí me, me ha convencido la realidad de las abducciones contra lo que piensan algunos si no es la, la coincidencia el paralelismo extraordinario va entre todos los casos es decir, salir si un caso pudiera decir que lo sabes tú siempre ocurre lo mismo el secuestro la amnesia de la persona secuestrada personas, de las personas seres múltiples y entonces el reconocimiento médico creo si no, que les meten extremas cosas por el cuerpo incluso bueno en el caso de la curiosidad se acercó una esfera donde salían varios cables que se introdujeron por todos los edificios del cuerpo el decir todos el decirse el cuerpo quiere decir todos nariz, boca, etcétera, etcétera y se quejaba de, del pene y el pene, el pene se le hacía mucho daño era muy duroso. pero un no ejemplo es por esto ¿eh? pero el reconocimiento médico nunca ha dejado de producirse y además en muchos casos el, el sujeto regresa con cicatrices como si hubiese extraído parte de masa muscular hay muchas cicatrices es que cuenta Wood Hopkins que estudió en el caso de los americanos muy interesantes con de Virginia Hutton que les trajeron, le hicieron un corte larguísimo en la tierra, no sé, sí, que ya no salió, luego, el caso de nuestra flor que parece ser que el, el implante se hizo en el cerebro. y presenta unas cicatrices que había que decirles en el cuello Ahora, en un momento que vamos a entrar a tienes otra historia de a mí me gustaría que nos contaras hoy, y nos la contabas un poco en la comida, de tu perro, durante unos horas esos perros han estado siempre muy unidos, yo no sé si quieres contarle. Esa, esa fotografía hay una fotografía que la ha conseguido nosotros hemos visto increíblemente asombrosa nos cuentas un poco de la historia y entramos en el tema de los abducidos Juan Pablo, te cuento con mucho gusto bueno, ¿no es esto muy bien? yo siempre he tenido perro desde mi más que la infancia mi perro me acompañó los quiero mucho son mis amigos y teníamos uno una mujer y otra en que se llamaba Federico que sí, se llamaba Fede y que me había entrenado como un tapa de reacimiento, fíjate a un arma calitativa no y bueno, entonces <coughs> eh, estaba visitando mi mujer y ella, ella, bueno, el CEDE estaba muerto hace un año por lo menos un castillo que hay una provincia de realidad que es el Castillo de Ribetes muy bien conservado y yo iba todo el rato con la sensación de que Federico nos acompañaba y eso lo dicen mira, tengo la sensación que Federico tiene que conocer porque siempre unos viajes ¿eh? y esta vez para mí, no poder ver había muerto y de repente descubrimos en una pared de castillo en ese signo de los canteros miliorales que es el pie de oca ¿Lo pues son tres líneas verticales divergentes que forman una especie de pie de oca y dicho hizo que se puse al lado para darme la medida de la fotografía más tarde al revelar la fotografía nos aparece al pie, del, del pie de Roca, perdón por la redundancia, nos aparece la sombra de Federico. es clarísima, tú lo has, ¿Lo has es clarísima. Y claro, esto, esto es inexplicable, llevando la fotografía a mi gran amigo Leo Taramontil, a la psicolomotoría, ¿no? Y me dijo que ahora entendía mucho, en la fotografía global y esta era una de las más interesantes que había visto realmente nosotros hemos visto la fotografía y luego hemos visto una fotografía de, de, del perro cuando estaba vivo y es absoluta la, la semestranza que hay entre la sombra y la figura del animal cuando son muy parecidos pero además en la pared de la estrella de la torre del castillo también parece que la sombra fue parecida entre la hierba y claro, no tan claro como la la pero esta sombra es impresionante es sombra es impresionante esta es una de las historias asombrosas que nos puede contar Antonio Rivera Entramos a tratar en el tema de los abducidos eh, ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Qué lo provoca? ¿Qué les hacen a las personas que viven ese tipo de fenómenos? y yo creo que el, el tema de abducción es quizás el más importante de lo que va a hacer una universidad ovni, mucho más que los contactos por ejemplo, los contactos en la red que se habla es decir, mucha, mucha ilusión eh, muchos de los contactos han contactado el supuesto, contactados Eh, se lo imaginan que ha sido contactados es su deseo de establecer contacto es decir, lo les lleva a creer que, que hay ese contacto pero en la abducción por lo contrario se trata siempre de personas que en su mayoría no, no, no les interesaban el tema ¿no? no estaban informadas o simplemente no creían nada y en nada se ha encontrado con unas horas perdidas en te voy a poner un ejemplo vamos a poner un caso de un lado señor va a estar en su coche cada más de la noche ansioso por llegar a su casa eh, y hay una luz que rosigue una en la derecha, una vez en la izquierda una vez de, por ante, cuando se acerca mucho al coche se apagan los carros y se paga el motor y la rabia es el sistema de encendida por empezó a esto le damos que da mucho al señor que no sabe qué pasa Pero si van a aparatos o la luz, no hablan tempos, repítulos. La luz se pone frente a él en la pared. Y me decía Mayra Gómez que no, no sé, esto es el pueblo contra. Esto es el mundo que fue que llega su casa, la una, la una, Esto puede provocar que pinza que a tomar dónde has estado hasta ahora? Esta yo no lo sé, pues, no sé que yo por la cancillera que dice, dice, bueno, destaca en los ¿Qué ha estado haciendo hasta ahora? Y ¿Vale, esto, claro, sí, todo esto cae un belazo de más Es un caso típico que, en fin, hay mucho que se ve, finde mucho de conformada que si vemos no esta parte. Entonces, si este caso lleva a uno de los un investigadores el universitario propone a este señor una regresión hipnática, y este señor acepta, podemos recuperar un caso más de abducción, que, como te digo, es asombroso como se parece a la Es decir, a mí me han dicho muchas veces que la gente tiene mucha fantasía, amaba mucho, y que, claro, esto es imaginario, pero si esto es imaginario, tendríamos la, la, una gran variedad de, de de monstruos en la de la gente, ¿no?, Podemos enseñar, siempre son los pequeños enanitos de cabeza, de cabeza o cabezones, los corfezones, puede de una manera más científica, de ojos blancos, los lados, y las maniabras que hay que someter a los abducidos las mismas. Los meten en una sala blanca, es la primera característica. Todas las personas que tienen una abducción o que relatan una experiencia de ese tipo siempre comentan o cuentan que aparecen esos enanos cabezones, esos seres naturales. Sí, sí, sí, sí el eh, eh, 99% de las opciones y después qué, eh, ¿qué cuenta el individuo? que casi siempre como dices coincide se ve dentro de una sala si esto cu a veces cuesta mucho recuperar ¿a la enfermedad hipnosis la enfermedad de la enfermedad de de la enfermedad sigue de, la de, la, de, la la de la Hopkins y oh, explica las circunstancias que ha tenido ¿no? que para recuperarse esto es tremendamente eh, incundido en su inconsciente cuesta mucho sacarlo algo pero si ¿sí? se ve una sala o habitación de paredes humanas realmente de forma circulada sin algo, las paredes en con lo cual se piensa que están dentro de la nave espacial, hipotéticamente, claro sí, porque muchas veces se recupera el momento de la entrada a través de la ilusión en este caso, pero es otra un calor de luz, porque que los, que los transporta jugando, en el trabajo de, de la Tierra no tiene todavía en el fin. centro y entonces se aplican estos instrumentos de Mente, obviamente un instrumento de 20 centímetros por siete de peso eh, luego hay otros casos en que hay una especie de ojo gigantesco que se pasea sobre su cuerpo un caso de pascagola por ejemplo, lo muy bien un caso de Stephen, que explica Hopkins y otros muchos, hay una especie de ojo examinador otras veces les introducen una aguja muy fina por la nariz que todo es un y mental, no mentaño, y se ve que se trata de implantar algo en el cerebro. Como decir, para entenderlo es un microchip, aunque no sea un microchip, algo parecido. Y que seguramente tiene una gran definibilidad de seguimiento a distancia, como hacemos nosotros con los animales eh, que examinamos en las reservas africanas, por ejemplo, que es implantado en la radio, no lo para poder seguirlos, y también para transmitir órdenes. ...y es el tema de que les puedo incluso encantar. Eh, sigue si quieres contar un poco más el relato de, de los hechos y, y vamos aclarándolo. ¿tú? ¿Qué más ocurre? Bueno, entonces eh, hay un espectáculo minucioso con un tema de muestras de, de piel, de cabellos, de uñas incluso, de líquidos orgánicos. Hay eh, una énfasis especial en los aspectos sexuales y genéticos. Porque yo creo, es una opinión mía personal, pero es de la comparsa de la empresa de la empresa, como yo creo, escribe, escribe, escribe, es de la comparsa, que en realidad se ¿sí trata de obtener híbridos, de ellos y de los ¿Y crees que pueden estar inseminando a las mujeres o a algunas mujeres para tratar de crear un restaurante o algo? Sí, porque sobre todo en lo que se llama Visitantes del de que es una variante de las abducciones, en este caso la de noche a un pequeño maravillo que empieza, mi marido durmiendo al lado, que no se despierta y al cabo de unos meses la señora va al ginecólogo y el ginecólogo dice, señor, usted está embarazada de lo menos que parece que es una señora soltera dice, pues no tengo ningún contacto con nadie estos meses pues está embarazada, lo siento eh, y al cabo de un tiempo, en una situación de calor resulta que ya no está de repente, pero es que parece que entonces pues, el, el, el seto ha sido retirado en una travisita ulterior. El seto ha sido retirado para terminar seguramente su desarrollo en mi curadora. En, en fin. es, realmente es un excepante el asunto. Cierto. Seguimos que parece en el caso normal típico de, de abducción. Les hacen un montón de pruebas. ¿Qué pueden estar? Oh, bueno, no sé si les algo más. Quizá te haya quedado algo más tarde. Fabián, oh, sí. Tengo eh, que decir ahora que hace unos meses eh, según me refiero Wood Hopkins, se produjo el centro de la Oro no, no nos conquistaría el caso lo contamos que hay un caso increíble que nos va a contar esta noche Antonio Rivera eh, cuando terminan todas las experiencias que dentro de la supuesta nave espacial que el individuo acaban de hacer toda esa serie de pruebas ¿qué ocurre? ¿le vuelven a soltar en, en el caso por ejemplo de Julio F? exacto lo, lo soltan eh, sin que el sujeto responde nada Pero es que, por ejemplo, se con su perro, con un campo completamente desorientado a de la mañana, diciendo, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo he llegado aquí? No lo sabía. No bueno, había casos. Hay algunos casos en que el sujeto recuerda que no hay amnesia. Por ejemplo, el caso de Villas-Gobas, el famoso brasileño, esto no tuvo amnesia. En el caso de Pascagoga, los dos pescadores que pescaban en el muelle de Pascagoga, tampoco se fueron después de su abducción, se fueron derechos al ser es, eh, Vaya, no hay amor de para contarle el caso. eso es, o menos, por medio de la casa no hay una amnesia conjunta, esto también. No se puede ver en qué ocurre. Nadie, ¿hay alguna característica en esos individuos? Es decir, ¿los eligen por algo concreto? Porque quizá eh, quizá el caso de, de Próspera Muñoz si ya había tenido contactos, aparentes contactos con estos seres cuando era joven y de repente luego participé de gobierno. ¿Hay alguna característica para que eligen a un determinado tipo de personas? Bueno, esta pregunta que me has hecho me gusta, me he hecho, porque nos lleva al corazón de, del problema. La el doctor Afrodit Clamard es un psiquiatra de Nueva York que, que se llama Afrodit que ya está bien a base Afrodit ¿no? vez en griego ¿eh? y pero, quizá por eso los padres pues, le pusieron Afrodita y que fue elegido por el doctor Fagenet para que hiciera test psicométrico a nueve personas cinco hombres y cuatro mujeres pero ellos abducidos no le dijo que han sido abducidos quería que el doctor Clamard y pues sin tener los antecedentes de esta gente nos unos días cuando había hecho el test la doctora Conan le llama bueno, lo hizo con la doctora Slater pero esta gente también dice, mire, la doctora Slater esta gente es asombrosa todos ellos parecen de grado femenor de un psíquico de todos ellos son gente eh, muy normal Me representa el, el menor rasgo situático no se trata de esquizofránicos de paranoicos la gente legalmente que esta cosa solo sucede a los, los, los chiquiados no es urgente normalísima, más que normal en verdad con un consciente de inteligencia superior al, al corriente pero no lo mejor bueno de nada verdad a nivel subconsciente profundo presentan todos un trauma que todavía nos a la violación en las mujeres es decir, todos ellos han sido violados hombres y mujeres es decir, de la mediación como una intromisión forzada en su intimidad más íntima. No diría lo sencillo, en su intimidad habían sido ah, eh, eh, eh, violados. Y esto, claro, ellos, ni ellos mismos lo sabían, estaba en su inconsciente más profundo. Lo no había hecho en un estudio que se publicó en una perna, en una afla, en una asociación, en el cual fue casi todos los de abducción mundiales y Y vi que todos ellos son gente joven, hombres y mujeres, gente sana física y mentalmente, y además gente con un cociente de inteligencia alto. Es decir, el tipo de abducido es muy uniforme. Además, todos ellos han tenido un episodio en su infancia. Como puede haber, el día de hoy, Hopkins y la investigadora francesa llamada Pierre Ránkeleff. Puede que en infancia habían sido abducidos, con la famosa dirigida de Harkens. Esta... Me eh, eh, eh, explica... Hopkins Esos son personas que han sido seguidas durante su vida por lo mejor que sea que, que lo nosotros no lo conocemos ¿por qué han elegido? no sé por algo te no sé algo que les interesa Antonio, habría en los casos que tú has investigado habría que contar que, están, que algunos señores ellos se han dejado incluso marcas tú planteas la posibilidad de que les ponen implantes bueno es que muchas marcas no son de implantes son seguramente eh, los cortes por ejemplo da tanto que ya eh, los cortes en un bosque da para extraer masa eh, carnosas es decir muestras biológicas que por lo tanto les interesa pero si sí, cuando tienen implantes en la cabeza o por el cabelludo o en la gariz yo recuerdo el policía norteamericano Herb Sherman producido en, en Nebraska de la que para un programa de la cabra me hizo que le tocan el y me que tener que tener que tener que tener que tener 12 años después del episodio yo tengo un poquito en el corot perdón, en la nuca es aterrador, no sé si apasionante el tema de que pueden estar ahí ciertos seres haciendo cosas como seres humanos ¿no crees? bueno, yo siempre he dicho hay investigadores que algunos de ellos no conocidos de nosotros ¿Y qué a puedes imaginarlo? Que es una cosa psicológica, y otro, ¿no? pero yo creo que es una realidad. Yo no te salgo ni a el caso de Nueva York, si parece. ¿Y cuándo será eh, caso de Nueva York? Parece que hace unos meses, en, en un sábado por la noche, la noche, la noche que, eh, siento, día, no el centro de Nueva York, el Nueva York, la que no estaba así de gente, eh, a la altura del piso 12 de, de un cascacielos, si se situó no, un platico volante, como se decía antes, que se volvió un rayo blanco azulada que se metió en, por la ventana en el apartamento y apropiado salió flotando una mujer acompañada de tres pequeños humanidades esto claro, lo veo muy fiel a cuando me lo contó tenía recibidos 17 testimonios y pues seguramente hay muchos más entre ellos incluso, no si sé, se puede decir la presencia de un escándalo si, estaba un político para poder, muy conocido por últimamente sí, se lo han dicho en la prensa por sus escándalos no me lo han dado en pero al fin, el mundo sabe de, de qué se trata que estaba allí con sus guardaespaldas esto se ve seguramente si me preguntáis ¿sí, que no eso es que estaba increíble ver aparecer una nave y un rayo de luz que entra dentro de una casa y que hace que salga un, una mujer en este caso increíble ¿no? bueno claro esto es una apuesta a la tecnología avionísima ¿eh? porque me decía nuestro querido de la. a hablar no me dice que utilicen tijeras y utilicen, en fin, catéteres y cosas que son muy, muy terrestres, pero un rayo de luz no es yo, yo sepa, en una cosa terrestre. Y que lo ninguna agencia de la ciencia todavía un de luz a la gente, ¿no? Y Antonio, no queremos cansarte más. ¿Cuál sería tu consejo para toda la gente que se quiere meter en estos temas? y que saben los extraterrestres, algunos contactados, la solución, la llegada del Mesías, el salvamiento a través de ellos, como quizás sus intenciones, según cuentas, con estos casos pueden ser otros. ¿Cuál sería consejo? Bueno, mi consejo lo es que los contactados, que a veces son personas, bellísimas personas, de buena fe, no confunden que con nos deciden con la realidad. Yo creo que lo que es eso, bueno, es wishful thinking, y en inglés wishful thinking quiere decir lo que se ¿Eh? No creo que la mayoría de casos sea cierto pero en fin vamos a dejar un margen de la duda que no estamos de que sean ciertos ¿eh? posiblemente hay estos terrestres contadosos y bellos además para denominar la cosa de pero al fin los que para mí son más reales son estos pequeños generadores que pueden ser considerados casi como animales de la o casi muchos que sepan de la Muchas gracias Gracias a todos por estar con nosotros Adelante, que sigas escribiendo y que sigas enseñándonos Tanto como has hecho ahora